Dark Machine porque las máquinas se han tomado el poder un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial EDM Future Pop Agrotech y Rhythm and Noise solo aquí por Darkzone.cl Hola eh, chicos, bienvenidos al programa eh, en este nuevo capítulo de la primera temporada de este año. Eh, valga, no no es, no es tercera temporada, este es el tercer año. Lo dejamos más claro ¿Sí? como que estamos en el capítulo 9. Exacto, <risa> podría ser. Hola Mariela, ¿cómo estáis? Hola Pato, hola eh... chicos. Bueno, eh, damos inicio al tiro ¿Al tiro? ¿Por qué se el tiro? De inmediato Damos inicio de inmediato sí, Vamos a, a hablar este un poco programa. del programa de La temática de este programa dígalo, Vamos, dígalo vamos usted, estar sí. más orientados sí, esta vez A que... los sonidos distorsionados sí, a, a lo más noise sí, sí. Y, y algo bien duro también Que viene una banda chilena Tenemos tres bandas chilenas Por, favor, para... por falta de una tenemos tres, tenemos tres. Muy bien es que también les recordamos que nos están escuchando a través de www.darkzone.cl, siguiéndonos en Twitter en arroba darkzone radio y en Facebook en Darkzone Online Radio. Y Charly Pelolizo la lleva. Sí, ¿sí? Charly Pelolizo la lleva. ¿Vamos eh, con el primer eh, tema? Sí, vamos con el primer tema. Vamos a presentar a un proyecto chileno que se llama Sináptico, de su EP Room... ¿Sabes que no acuerdo? 237 ¿Sí? Exacto, del álbum EP Room 237 sí. Esto es del año 2011 Así es que con eso partimos a este capítulo de Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine down down up dark machine Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl Bueno chicos, ahí pasaba Sinéptico con su tema Room 237 o 237, como podríamos haberlo dicho también. También ¿Sí? podríamos haberlo dicho en inglés, sí. sí, sí. Porque como es Room, sí, da, da, da el ancho. Eh, ¿Vamos ah. a comentar un poquito de la banda? Sí, mira este es un proyecto formado por un chico que se llama Pablo Svok y tienen dos EP´s a la fecha ¿Ya? el primero se llamó Smoking Chat y el segundo Room... ¿cómo era? se me olvida el, el... 237 Ajá. 237, 237, 237. digámoslo así para que suene menos ya. complicado bueno, él hace un una síntesis de electroindustrial alterado según lo define él mismo ya, esa es la, esa es la propia definición de sí, este chico sí, es ya. como... Del, viene directamente desde el artista eh, como decimos tiene a la, a la fecha dos EP´s Y yeah. pueden escuchar más sobre él en myspace.com slash asináptico. Así que bueno, ahí tienen muchachos porque para que ustedes puedan escuchar o, o, o ver algún otro trabajo que tiene este este muchachín de asináptico. Y de hecho este fue un proyecto que al, al comentar sobre, en la radio sobre que nos enviaran cosas nuevas, todo yeah. eso aparecido por apareció ahí Apareció un por contacto por, por eso Mira, eso que quiere decir que funciona Entonces, sí. bueno, es eh, bienvenido al programa Y ya pasamos tu tema, muchachos Así que esperamos que te vaya muy bien Y éxito. mucha suerte y éxito en todo lo que sí. estés haciendo sí. Vamos y, a continuar ¿O eh, comentaremos algo? ¿Comentemos que, de la fiesta? ¿Qué te ¿De pensé? la fiesta de Blonde? Sí, bueno, eh, primero o que de... nada Dar dar las disculpas por la, porque la semana ah, pasada sí. No tuvimos programa sí, sí. Ya que ocurrió ahí un, un, un, desen, un, un... ¿Cómo podríamos decirlo? Una desinteligencia Podríamos decir Un desajuste Sí, un desajuste Algo pasó ahí Mientras se realizaban el pelo Por ahí sí, Algo es que pasó Bueno Charlie todavía estaba Sí, todavía andaba anda, anda, Perseguido por sus fans no, no quería Que le volviera su crespo No, quería es que estar estaba Perseguido Perolizo. por sus fans Estaba entonces, sí, sí. Ya pasó una, Un fin de semana De rockero Sí, de rockero Un rock star cualquiera Sí, sí, sí, sí. sí. Sí. Bueno, en relación a la fiesta de Blondie. Es, es más, yo cuando lo vi en la fiesta me sentí un, un, una atracción Te por pasaron él. cosas. Me pasaron cosas, sí, como que no sé, como, algo, me, algo me ocurrió en el cuerpo, un escalofrío o algo, Ajá. no sé. Cuando lo vi con el perro dije, wow. ¿Quién es él? Qué chico más guapo, dije. ¿no? ¿Ah? <risa> me puse los lentes y dije, ah, este es Charlie. ¿Mm? Y ahí fue. En fin. Ya. <risa> <risa> eh, no, eh... Hablando en serio de la fiesta eh, de, la bueno, de la de vampiros de, de la despedida vampiros. de sí. eh, Yo creo que nosotros más, más que hablar de la fiesta en, en, en general Podemos hablar de la pista que nosotros tuvimos en Porque pasamos toda la noche ahí sí. eh, A pesar de que la pista central es, está bien nutrida de, de, de harto gótico uh -huh. y, y, y, y también de DJs Metal, metal había, claro, había, Era como bien, como bien como Había como de todo Había folk, eh, dark Eh, sí. Electro, metal se, se tocó de todo, así que Creo que estuvo bien variada, esa es la, la palabra Sí, la pista 2, tuvimos muy buena Recepción del público Sí, y bueno Debo, debo decir que los dj que que yo no había tenido la oportunidad de verlos en vivo a uh -huh. tocar, eh, muy buenos los, ambos los que estuvieron ahí bueno, al Distopia ya lo habíamos visto tocar sí. el tipo sabemos que es bueno pero eh... felicitaciones para Ubox sí, él me sorprendió, de verdad que me sorprendió uh -huh. porque no lo había visto nunca tocar al tipo y lo encontré muy, sólido, muy, muy, muy, sólido, muy sí. bueno y me gustó su set estuvo muy muy bien y Bicho también creo que nos quedaremos sin pega pronto ¿eh? uf, uf. creo que nos quedaremos sin pega pronto porque eh, la, la camada como dicen por ahí o los nuevos dj que están saliendo están Muy bueno. Y Bicho de Morgana también hizo un buen una buena labor a pesar de que tocó ya cuando la fiesta estaba muy avanzada, pero sí. la la pista no, estuvo él, prendida él, toda él, la noche. Se, él se maneja, entonces sí, ya estamos hablando de una persona que tiene que tiene escuela en el tema de las perillas, así que, así que saludos para sí, los para colegas, como sí. dice el señor Distopía. Para ambos, sí. <risa> <risa> <risa> así que, bueno, la pista estuvo bien entretenida y sí, yo lo pasé sí, estuvo genial estuvo muy entretenido tu set estuvo pero maravilloso sacaste Gracias. aplauso sí. y, y no diré nada más porque <risa> yeah. siempre termino metiendo la pata así que mejor no diré nada más sacaste aplauso estuvo muy muy muy entrete tu, tu set así que ese es un comentario de la pista y qué más podríamos decir de la fiesta que creo que a la gente le gustó las performances hubo una muy muy agradable en la ah, pista ah, también de sí una, de hecho de una, fue sí. la Nisa con su no, no, no, en la pista 2 Habían unas chicas que estaban Ah, como no, pero también estuvo La chica del caño Acuérdate Ay, miento, miento, acuérdate, miento. Acuérdate. Eh, vamos, vamos por ahí Cuéntalo tú que sí. eh, Ella ella fue la intro A que yo tocaré Exacto el, Con un tema muy bueno De In Confidence sí, de In Street Que te gusta mucho Sí, sí. Sí que me gustó mucho la elección del tema. No, y, y ella muy elástica y, y, sí. y mucha potencia, mucha fuerza ahí en el, en el tema de, de la balada. De hecho banda Lázaro ahí. comentaba que ella crecía en el escenario. Sí, tiene bien. tiene su tiene su cuento ahí, bueno, felicitaciones para ella felicitaciones. Que, que yo creo que la primera vez que, que yo la vi fue en el cultura Y uh -huh. que hizo un, un, un cuento parecido pero era con estaba esa en Ramos Poveda tocando el chelo. Ah, sí, sí, Así sí, que sí. fue muy muy muy muy bonito, Sí. sí. Así que, bueno, un saludo para Anissa la y las chicas que bailaron como... había unas chicas que... Eso lo vi, lo encontré poco vi? extraño, pero... Yo lo encontré re bueno, porque tenía que ver con la temática también de, de la fiesta, que, que, que, que como, como medio enferma, como... Eran sí, enfermeras, algo así, o... así. Bueno, unos no tipos con zonga, bueno. o no, o vi mal. Hace tiempo que andáis viendo tipos con zonga por todas partes, ¿qué onda crees que está ahí en el Caribe? ¿Ah? La Mariela, por favor, cambia el lente, amiga. Ya vamos con la música mejor, pues vamos vamos con Proyecto Crisis que nos acaba de regalar, eh, el Pipe, nos acaba de regalar el disco eh, Made in Remix que salió hace poquito. Sí, sí. Y est estamos hablando de Proyecto Crisis de una banda chilena que ya tiene a su haber eh, un álbum y creo que este es Made in Remix, si no me equivoco. La verdad es que, a lo mejor me estoy tirando carriles, pero... Eh, vamos a comentar del, del Madden Remix que y decir también que Felipe mande, eh, tiene dejó, nos dejó un disco para regalar en el programa exacto así que vamos a hacer la pregunta del millón así que vamos a pensar alguna pregunta para sí. que este disco sea una pregunta entre fácil nuestros... ¿cuántas estrellas hay en el universo? Sí. algo así, eh, algo, así. Sí, algo así nos sí. ocurrirá sí. sí. problemas de bueno, imaginación tú y yo eh, nosotros no tenemos no, que... eh, vamos a regalar el, el Madden Remix de, de Proyecto Crisis y nos vamos con Dance Machine ES 23 Remix Aquí en la Dark Machine Dark Machine Dark Machine ¿Estás escuchando Dark Machine? ¿Estás escuchando dark machine eh, estamos de regreso después de haber escuchado a proyecto crisis este proyecto de felipe Alarcón, madeleine miño y alfredo pazmiño eh, podemos decir de proyecto crisis que entre en sus influencias marcadas tiene a bandas como suiza comando psicocogrenndel de retrocic y boomscoot por nombrar algunas el Felipe felipe me comentaba que estaba terminando su próximo disco y que va a ser distribuido tanto en Hungría como en Estados Unidos y que ha tenido bastante aceptación en países como el mismo Hungría y Rusia con su disco Made in Remix que acabamos de mostrar sí. Bueno, el álbum, el, el Made in Remix trae 16 temas de los cuales hay uno que yo destaco que me, me, me encantó que se llama Andronet de dislike es un, es un, un, un Está muy bien hecho. Este es un by-side, un, un lado B, digamos. Está muy bueno. Y el tema que a me, me encantó ese eh, American Scandal, de, que es un remix de Terror frequency ¿Que decías tú que te recordaba algo de Letter Strip? Sí, sí, sí hay, hay uno en el, en el, en el internet Net this, this Lie. Eh, tiene uno, unos toques Letter Strip. Bueno, a mi gusto. A lo mejor yo estoy totalmente equivocado, pero lo encontré con, con harto toque a, a Letter su en su temática o, o, o digamos en los sonidos. Así ¿sabes? que muchas Obviamente gracias. que esto es como mucho más moderno que el Tetris sí. si los sonidos son mucho más actuales. Sí. Pero tiene tiene como como un toque, pues bueno, por lo menos el tema que yo Está bastante que, que bueno tenente, para las pistas. Mencioné, sí. Bueno, este este es un álbum que está hecho para, para las pistas, para bailar, está Muy, muy, muy, muy power, muy Vuelacráneo, así que... Muchas gracias a Felipe por los discos. Sí, gracias y, el... y esperamos que le vaya muy bien. Sí, absolutamente. Sí, sí. éxito también para él, sí, otro músico nacional. Así que, nada. Recordamos y... que ahora lo que nos decía Charlie sobre el concurso, mm, mm, mm, mm. Ah, que tenemos concurso Sí, tenemos concurso ya, para eh. cuando, lleguen Pero, digamos, cuando, llegues, cuando lleguen a los mil seguidores Digamos, cuando lleguen los mil seguidores de la, Zone, de la Zone, ¿cierto? Habrá ¿sí? sorteo de discos y poleras Así es que para que falta se... Falta sí. 998, ya que la Mariela sí. y yo estamos inscritos estamos, que, Ya estamos ahí Sí, falta 998 para que lleguemos a los mil Así que falta poco, chicos, para que vamos, empecemos que el concurso Vamos, que se puede, vamos, vamos, que se puede Eh... ¿Vamos con música mejor? Vamos, sí Ya, vamos a escuchar una banda que a ti te agrada Me gusta mucho Ay, -Mata es Vamos a escuchar el tema Dark Dance del disco Un en del 2010 estos chicos o sea, este chico mejor dicho, sí. es alemán Así que vamos a escuchar a un poco de Ay, Mataherde en Dark Machine Vamos a seguir con música dura Estás escuchando Dark Machine. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl Bueno, ahí pasaba Jaime tarde, como dice la Mari, que yo yo yo pronuncio todo medio en inglés. ¿eh? Sí, y, y yo sí. pronuncio todo en alemán, así sí, que estamos eh, igual. Con el tema Dark Dance, <risa> del álbum Bessel. Sí, ya. este es un proyecto del DJ H. Sí. Basan sus ritmos industriales mezclados con sonidos oscuros y medievales. que es sí, como... ¿Tiene un toque medieval sí. en, en, en varios de los temas? Que, sí, de que hecho que la principal la... temática del grupo eh, tiene relación con las batallas de la Orden del Temple. Así es que por eso va en está, esa claro. en esa línea. Ahí está la relación con la música medieval. Sí, uh -huh. eh, creo que a la fecha tienen cuatro discos. Antes del, del Unbesen. Y a mi juicio me gusta mucho el Cadáver Giorza. No sé cuál es el tuyo preferido. Creo que, creo que el, el, ¿El primero... ¿El Sí, ese, mm. ese es un pedazo de disco. Muy bueno. un disco, pero durísimo, que sí. es bien marcial. Sí. Y con esos toques, como como, como comentamos antes, eh, medieval, folk, medieval. Uh -huh. Sí, está muy, muy bueno. Y ¿sabes qué? Hay una banda argentina que, que sigue los pasos en este, en este aspecto que... Se llama Punto Mega. Ah, Punto Mega. Se Omega. presentaron en... Sí, en Blondie. No sé si tú lo, has tenido la oportunidad de escucharlo, Ana sí, sí, no Punto Mega. Sí, de hecho me llegaba mucha ellos, información de sí. ellos en los tiempos de sonido oscuro. Claro, ellos se presentaron en, en Blondie y me recuerdo que estaba tocando una gaita. Qué lindo. Sí, y, y me acuerdo que estaba tocando una gaita. Estaba, y, y, y es como una mezcla entre los folk y, y lo electro, duro. Claro. Porque a pesar que... Eh, eh, el folk no tiene mucho que ver con el tema, pero... Sí, por ejemplo, la, el, la el, el como... tema de las gaitas se, se usa mucho en el, en el metal. Por ejemplo, claro. bandas como In Extremo, In Extremo, que, Extremo que mezcla Frankfurt, gaitas sí. con con sonido. Bueno, Tansu también tiene cosas un poco más electrónicas. Sí, sí. Sí. Pero en, en este caso, Aymaterde, sí, se, sí. se caracteriza por esa mezcla del, de ese sonido medio medieval. Mm. El mismo tema de la orden del temple, como comentabas hace un rato. Un rato lo ha dicho... Uh -huh. así que eso era jaime tarde con el tema dark dance del álbum un vez en el 2010 sí. vamos y a seguir o vamos eh, a hablar de yo creo que podríamos comentar del cartillo que viene la próxima semana ya. el 2 de junio el día 2 de junio sábado la noche 2 de junio Ah así la noche del 2 de junio sí. Sí. se nos viene viene un evento para la gente que le gusta la música y bien industrial y bandas y ver bandas en vivo. Bueno, este esta fiesta ya tiene ya tiene su, su recorrido ya por el, por el ambiente, hace un, un creo que un año. Tragedia, el proyecto de Felipe está hace un año más o menos en, en el ruedo. Si es que no tiene más tiempo, a lo mejor estamos... A lo estamos, lo estamos es, yo sí, estamos, recuerdo que sí. fui el año pasado a Lord Cochran a un evento de él, pero en otra línea. Este evento es más orientado al IBM y al industrial, como comentaba hace un rato. Uh -huh. Van a estar eh, los músicos de Vintras, allí y y doctor Body vamos a ah, tener tres bandas Sí, uh. vamos a tener tres proyectos y de DJs dos personas que parece que son conocidas. Nah, va, bueno, sí. en el fondo en el fondo lo importante ahí son las bandas por y la supuesto. puesta en escena del del cartel de todo el carrete, los DJs da, da lo mismo, sí, o sea, Por supuesto. No, no tiene mucha importancia los DJs sí. de esa noche. A lo, a lo que sí hay que darle énfasis a las bandas en vivo, que nosotros sí. siempre hemos hemos puesto ahí como como el tilde en, en ese aspecto uh -huh. de las bandas nacionales. Así que la gente que acuda, eh, ¿la dirección la tenemos o no la tenemos? Vergara 2, metros 2, 2 Metro Los Héroes. Ya, esto es el día 2 de junio, 2 de junio sábado 2 de junio. ¿Y tenemos el valor de la entrada o tenemos algún...? Eh, creo que si lo podríamos buscar porque ¿Sí? de memoria no lo tengo. No lo no tengo en memoria, pero parece no. que se el Facebook. <risa> ¿No? Parece. Sí, no pero sabemos. creo que era 2.000 bueno, eh, la... pesos y 3.000 pero... pesos y creo que los que vienen de región... No, no, no paga, no mostrando, paga el, mostrando el, el pasaje, pasaje. Ya, La sí. información exacta la tenemos a la vuelta del tema que viene ¿Sí o no? Podría ser sí. ¿Sí? Sí. Ahí vamos, va, vamos a tener la, la información exacta De todo el, yeah. de, de todo el evento sí. del Felipe sí. Sí. Así que ¿Con qué nos vamos? Oh, por favor, la Mariela ya se... La Mariela se está apoderando el programa <risa> Se está apoderando la Venimos con... Wumscut Sí, pedazo Bumscut. de banda ¿Es que ¿Te acuerdas que, que hace un par de sí. programas hablamos sí, de Boomskut? Y dijimos que, era, que, a pro, a más adelante. que no habíamos sí. escuchado el último disco Bueno, yo lo escuché, elegí un track y ahora lo vamos a mostrar Mira, tú, eh. Mira qué eficiencia Por ¿Te favor. das cuenta? ¿Quién como tú? No, no como el Charlie, que es un vago, que lo único que hace es alisarse el pelo En fin, vamos con la música <risa> Presente <risa> usted el tema eh, Woman and Satan First Que es el mismo... Título del álbum El álbum es homónimo Esto es del año 2012 Esta banda es Para variar alemana Así que nos vamos con Bonskart Chicos Estás escuchando Dark Machine Ahí pasaba Bombscat O Bombscat Como quieran ustedes llamarlo Porque nosotros no No, no tenemos Como el acento de o, o la La, la el Elfín no, bueno, Da dale, lo mismo dale, Da lo mismo Da lo mismo Ya, sí, lo mismo. Sí, ya sí. Vamos con la dirección De la fiesta Sí Del carretillo del Felipe Y O oh, el computador lento Oye se pasó Bueno eh, Mecánica del tragedio Se llama la fiesta ¿Cierto? Sí Ya Esto queda en Vergara 222 metros Los héroes ¿Ah? eso no, lo, no no no no me interrumpa por favor que es que están hablando por el facebook aquí eh, momento el valor de las entradas Es dos mil pesos 2000 hasta pesos las doce y media 12 30 tres mil pesos toda la noche sí. desde regiones gratis con el pasaje del día como ya habíamos comentado Invita el colectivo tragedia el <risa> Ya chicos, entonces acudan a este carretín que va a estar muy bueno. Tenemos tres bandas en vivo, así que vayan el día 2. Y son buenos proyectos. Sí, son buenos proyectos. El, el, el tipo se la juega a pesar de que no me cae muy bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque el si Felipe no le cae bien a todo, así que... No, pero yo hablaba de los proyectos de... Ah, la... ya, yo estaba hablando del Felipe expresamente no, de él. Porque no me no. cae muy bien el tipo que, que hace la fiesta. A mí tampoco, ¿no? porque me dice come Comekuchen. ¿Se comekuchen? ¿Por qué? No sé, ideas de él por la cosa alemana, se yo creo. Ah, ya, se le no. corriendo puras cabezas pescado este sí. Ya, en fin... <ríe> Ya comandante Baratox Está pasada su publicidad Así que son 80 lucas <risa> Bueno, aquí también Hemos mostrado en el programa sí. a, Allí a Doctor Body Así sí. es que va, va a ser la oportunidad De, sí. de verlos en vivo A vamos los a chicos Vamos a la ocasión De verlos en vivo Ahí los muchachos eh, Presentando su, su, tra su trabajo Muy bien y por ellos Y nos vamos con musiquilla Sí, vamos con Nos vamos con Aslan Faction Ajá ¿sí? Sí. Con el tema Blunt Force Trauma Del álbum del mismo nombre Y esta banda es Inglesa ¿Y no alemana? ¡Qué mm. fome! Bueno, eh, qué nos ves. vamos con Aslan Faction, chicos y a la vuelta comentamos un poquito de Aslan Faction valga la redundancia Un día, te vas a morir You end up in heaven, at least it'll be a step up from this place. <laughs> No estás escuchando Dark Machine Bueno chicos acabamos de escuchar a Aslan Faction, este es un proyecto que nació a finales del 99 formado por Anthony Matter y Lee Lauder eh, el nombre de la banda es, leía por ahí en una entrevista que le hicieron eh, tiene relación con, con el, concepto, el concepto de Aslan Faction tiene relación con las palabras que provienen de dos ideologías sí. radicalmente diferentes Aslan es un personaje de las crónicas de Narnia. Sí, lo habíamos comentado nosotros. Una representación sí. de Jesucristo en el tema de Exacto. Narnia. Exacto. Y Faction, Faction hace referencia a un grupo disidente que suele tener creencias radicales radicales y fuertes. Y que utiliza métodos violentos. Como Charlie Darson. Claro. Y bajo ese título empezaron a trabajar. Entre sus influencias nombran a sus Psycho Mando, como muchas de estas de las bandas de esta de esta índole. a vamos también a Osico y también a gente como Depeche Mode y Front 242. Sí, bueno, Depeche Mode está presente en un millón de bandas que son uh -huh. un estilo totalmente más duro y distinto, pero siempre eh, ahí en el tapete que creo que es una banda que, que, que, que ha dejado historia por todos por todos los ambientes musicales y por todos los ámbitos musicales. Depeche sí, Mode. Sí. Y los integrantes por paralelo también. Sí. Gente como Alan Wilder, por ejemplo. Sí, y bueno, Martin Gore. Martín Golwana, bueno, es el maestro de la mente creadora de Beach Music. Sí. Se que The si es que Lanfaction también tiene mucha relación con Tactical Set. Sí, en vivo y sí, todo. Sí, y, y de hecho, de hecho estuvieron un tiempo de gira juntos tocando en, en, en por Europa y parece que tienen muy buen vínculo entre, entre ambas bandas, no sé Sí. sí es, es una banda que voy a pasar más adelante, ¿eh? a mí me gusta mucho eh Tactical Set. Sí, Tactical Set. ¿No uh -huh. lo hemos programado? Creo que no, no. creo que no, la verdad que no. Bueno, que a poco capítulos nos quedan. ¿Sí? ¿Tres capítulos? Sí, hablando de, de pocos capítulos, eh, el César me corrió la cara, no me quiso dar un beso en la boca la última vez, así que ya... ¿Star fuckers? Sí, me estoy, me estoy refiriendo a él, me corrió la cara. La última vez hizo el tonto, se hizo el loco, me dijo que cuando los beso en la boca y después se corrió. Mm, ¿no? Sí, bueno, podemos decir que... Ay, como nos desajustamos la semana pasada sí. por Charlie con su fin de semana Rockstar sí, Post Blondie. Sí, se anda loco, todavía anda con el peor liso bien, se vuelta loca ella sí. Entonces, eh, nos desfasamos es con más, el tema de la cresa. Me, me permites tú nuevamente? Okay, bueno. Le quitamos el alisador de pelo a este huevón, se lo quitamos. Sí. sí, sí lo vas a empezar a usar tú. Me quieres guayar. Ya está bien, está bien. Sé que sé que me queda poco cabello, pero no importa. Ya, haga su comentario antes que me enoje y empiece a tirar tallas al aire. y oh, oh, oh, oh, ya. Prosiga. <risa> ya, pero le dio ataque de risa ahora que... Prosiga, vamos. Eh. Es su turno. <risa> Estamos al aire. Ya, eh, perdón. Eh, bueno, César va a estar con nosotros en un capítulo. Sí, creo que la próxima semana. No, la próxima semana vamos a tener uno de IBM para ambientar el tema del evento 2. Ah, sí. Y la siguiente, si todo sale bien, sería la, la ocasión de escuchar un programa temático de rock industrial con sí. toda César y De hecho, queremos presentar algo sobre el nuevo trabajo de Marilyn Manson, que él se maneja absolutamente con ese tema. Sí, pues y hablando de nuevos trabajos también, tú ahí, ahí voy a comentar algo con respecto a la... A Humanoides. A Humanoides, a, a, a nuestro buen amigo Gino Pato Fattori Bravo. y Pato Bravo. Sí, sí. Y los Gino, en... Gino Fattori compró una estufa nueva, así que, ojo. Ah, ¿verdad? Que te comentó que... Sí, compró sí. una estufa nueva, sí. cuando, si, si se llega a abrir cultura nuevamente, uh -huh. le voy a poner una estufa personal, se la voy a poner en la espalda al, al Gino Fattori. Para, ¿eh? que, para que vaya sí. y se sienta cómodo y no pase frío en el invierno, en realidad y nos maríamos de frío. Y un, un caliente, le voy a poner un calientacama en la espalda, en estas, <risas> estas mantas térmicas. <risa> Ahí, para que esté tranquilito con su mate, viejito Patoría, ¿eh? Ya. ya. Y ya Don Patoraba me comentaba el otro día que ahora en el mes de mayo mm -hmm. se lanzará Devil Outside, el primer single de adelanto del segundo disco de Humanoides. Un y, aplauso para ellos, dice que... el cual llevará por título Imperio y espera la fecha de lanzamiento a fines de este año. Ya. Otra noticia sobre eso es que será Descargable Nos están llamando por teléfono ya. Gratuitamente, así es que sí. está para estar atento al sonido de humanoides y teléfonos de por medio. Así es que, bueno, eh, vamos a seguir con el programa. Vamos a escuchar ahora Feinflu con su tema Globenskrieg del disco Inneschlacht aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Y acabamos de escuchar a Feinfluge o Feinfluge. Oh, o no, Feinfluge Fein... está bien. Sí. Por Fein lo dije bien. Sí, ¿eh? por <risa> Bueno, acabamos de escuchar a Feinfluge con el tema Glaubenskriege. Glaubenskrieg. Krieg. Ah, ah mierda. Me... Ya, del álbum. Ir... <risa> Esto es cada vez más difícil, señores. Inschlacht. Que significa batalla cerebral. Por eso es tan difícil, ¿viste? Ahí está, <risa> ahí está... La, la aclaración Esto es ya bien antigüito Tiene de, de, por lo menos 10 años Sí, de sí, 2002 sí. Sí, y, y otra banda alemana Así que Bueno, flux se formó en 95 ¿Y? Por Banan y Félix Sí Creo que el último trabajo es del 2005 Oye, Folk un sí, el, el Folk Unarme Sí, el Folk Unarme Ese es el último trabajo sí. Y el DVD ¿Y inter, interfeindlichen, interfeindlichen, interfeindlichen Linen Súper fácil Facilísimo Que significa Atrás las líneas enemigas Bueno, eh, eh, Five Flux tiene todo un tema es con el cuento militar, con la guerra es un concepto absolutamente marcial cerrado, total. formado sí, en total. eso muy bien a, enfocado a pesar en de que eso hay mucha gente que piensa que ellos son como como el mm. Leo eh, como medio nazi tú te compras un disco original de Five Flux, lo abres y vas a ver la estética tachada. Sí, así es que, que no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario, así que la temática de guerra y todo el cuento bélico que, que ellos utilizan es solamente musical y, y, y es por una estética más genial. Sí, ¿sí? sí, como lo usan Azmar también. como hartas bandas que lo utilizan, sí. pero pero es una es como un némesis al cuento bélico. Sí. Mm -hmm. Bueno, nosotros estuvimos acá cuando estuvo Diario of Dreams. Sí. Estuvimos, eh, estuvimos a Bueno, ahí estuvo Veeam, es baterista que de... Que estuvo un tiempo sí, trabajando Fainful, con Fine Fluid y Tactical sí. Sect. Y en Tactical Sect. Y Set. en Aslan y, y, también, creo. Y, y últimamente estuvo en eh, Suicide Commando. Sí, ah, no lo sí. sabía. Eso no sí lo sabía. Y estuvo tocando la batería en Suicide Commando, así mm. se aparece en el DVD. Mm, no, no. Aparece no. en el DVD de Suicide Commando, así que... Ah, el tipo de... Bueno, es, tipo pero, es genial eh, la batería. Así presionante. Este, es tipo, muy bien en los así que... Sí. Y, eh, ¿qué más podemos comentar de Fineflux? Que no han sacado nada a la fecha. No, yo no me perdí con Fineflux. Sí, y, y este era una banda icono de, de Black Rain, sí. eh, que es una banda que le dio mucho mucho movimiento al sello, uh -huh. y creo que la banda icono Así sí. que no, no se ha nada de Fineflux últimamente, no, no han sacado trabajos nuevos a la fecha, así que... Ahí estamos pendiente con, con, con, con el tema sí, musical A mí con me encanta Fine Flux, Fine Flux sí. Sí. Bueno, sí. Eh, eh, como han notado, han escuchado en este programa hemos estado bastante orientado a, a los sonidos electro al sonido más duro uh -huh. a las distorsiones y todo Pero también nos vamos, podemos pasar al lado un poco más pop sí, sí, sí, sí ¿Y entonces con qué nos vamos a ir ahora? Ahora vamos a escuchar a Ariane ya La banda del señor Mariano López y Eduardo Leiva que ambos son muy buenos amigos eh, del programa, sí, que han estado en el programa sí, varias veces. Sí, muy amorosos de sí. El tema... Más bien rico los dos, yo los encuentro cachados los dos, <risa> ¿no? Ok, vamos a escuchar el tema No Time. Y esto es un remix de Null. Del Mr. Null. Que es un talento, que, un talento musical. Sí, el tipo es un... Este gallo sé sí que increíble. mira, me, sabes me... que en este en este en este disco que es de remixes y samples hay muchos, hay muchos nombres, pero ¿Ah? a mí me yo elegí el el que hizo este chico porque lo encuentro bastante talentoso. No, a mí me gusta él, me gusta me, me gusta todo su cuento, su puesta en escena. Su en escena es, que, sí. sí, heavy, sí. muy muy, muy sí. y, pues, creo que le da un toque muy importante a la banda en, en, en, en la que está participando en el momento que, que lo esté. Sí. Que, que él trabaja mucho con Náusea Mhm. Uh -huh. Eh, Noel tipo sólido y David buen chato, así que un saludo para él. Sí, saludos para él. Sí, muy muy muy muy buena persona. Así que vamos a escuchar el tema No Time del disco Remixes and Sampler del 2012. estaba este proyecto que es chileno chilo, peruana, o peruano, o peruano chileno? O peruano chileno, sí. Sí. Así es que saludo a la gente de Orion Records desde Darma Chin. estás escuchando Dark Machine. Ya, chicos, y eh, estamos en la última parte del programa. Después de hemos escuchado Ariano con el tema No Time de, de Remix de Don David Null. Así que Tuvimos hartas bandas nacionales en en este programa. ¿eh? Sí, tres. Sí. Tres proyectos nacionales. No sé, hartas, no sé si hartas, pero por lo menos más de lo más de lo, de lo habitual. Lo habitual es una, pero sí. esta vez Pero esta vez nos cargamos un poco a lo nacional. Sí. Bueno, en este disco hay remixes de Humanoides, Vigilante, del señor Patrick Codnis de eh, Front to Fortune, sí. También de los argentinos de Alien Product de Sellos Wars, Cybercorp, Nausea y una banda que tiene un unas siglas. Que... Ah, FGFC820. Ah, pensé que lo iba a decir de otra manera. <risa> bueno, así es que, <risa> eh, eso. Eso. Nos quedamos en blanco el último. Bueno, un saludo para el pibe de Proyecto Crisis, que, que estamos muy muy atentos ahí al tema del, de, de, de, su, de su álbum que sacó hace poquito, segundo su, su Made in Remix, así que felicitaciones para él y la otra banda nacional. Saludos también a Pablo Vox de Asináptico sí. y a Eduardo Leiva y a Mariano López, a Marianito sí. López de Ariangua. Sí, y bueno, sigan participando y háganse fans de de la Darkson Darkson Online Exacto. Radio y recuerden cuando lleguen a los 1000 habrá sorteo de poleras sí, y de y discos. poleras, discos, besos de Charlie Darson con el pelo liso. Sí. Así que sí. no, se viene pero increíble esta cosa, así que Nada, no me despido. Ah, no alcanzamos. Ah, sí, se alcanzamos, alcanzamos. Anunciamos, a, nos quedan no. tres capítulos de esta temporada. No, esperamos no, volver en no, septiembre. No, no, Empezamos no, a volver no, en septiembre con entrevistas no, no. a bandas y todo. Eh, el próximo capítulos va a ser orientado al bien El siguiente esperamos a tener a nuestro amigo César Starfuckers para un capítulo orientado al rock industrial. ¿Y para qué pague el beso? Y el último va a ser una un capítulo bastante especial. Un versus un un, un mix, Dedicado a dos más bandas más. de culto, <risa> Obvio únicas, dos bandas únicas, son totalmente singulares. Así es que vamos al último capítulo a entregar a entregarnos a los sonidos de A Instrucción de Novauten y la Ibaj. Así es que para que estén atentos a nuestros últimos capítulos sí, de esta chicos, temporada, sí. querido amigo. que ya amigo. nos vamos de vacaciones al Caribe a descansar un poco después de haber visto a Charlie con el pelo liso, así que, chao chicos, que estén bien, nos vemos, cuídense. Nos vemos la próxima semana.